¿Cuántos están alegres? Dios nos ha dado la victoria ¿Cuántos lo no creen? ¿Cuántos tienen la victoria? ¡De un grito de júbilo! Aplodíenlo aquí conmigo, vamos Дякую за yeah Dios nos ha dado la victoria sobre cada situación en nuestra vida.